MULȚUMIT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 Y esquivamos la alacena cada tanto. Y el <totrisa> recuerdo llegó de los besos amargos. pasă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 Y ahora el techo de tu cuarto caricias a un corazón inalterable Relámpagos y solo en tu cielo. nu se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 De sentimiento. desentimiento, De Dije, no? No te entiendo tampoco, vos a mi No coincidimos Nada Lo puede evitar Sos parte del ayer Al que no hay que volver No podria intentarlo Otra vez Si ya pasó y se fue Și si ja nos conocemos mult, nu se Se que toda oportunidad no creo o en la casualidad si la veo la puedo evitar Que volver no podría intentarlo otra vez si ya pasó y se fue y hay tanto por hacer no cabe la opción de retroceder qué es lo que te hace pensar tal vez que sería distinto esta vez si ya nos conocemos y no hay nada en que concordemos pero qué es lo que te hace pensar tal vez que puede fusionar esta vez no existe pegamento para